Estamos en comunicación telefónica justamente con Erika h a n una incansable luchadora、eh, en defensa de este espacio que les toca vivir y que se ve sistemáticamente amenazado por las empresas. ¿Cómo estás, Erika? Daniel Zambrana te saluda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por bueno, como siempre, como por difundir todo lo que nos pasa y por estar, estar siempre presentes, así que gracias. Nos vemos. Nos vemos. Sí, nuestra audiencia pública y popular y democrática fue el sábado, fue muy buena, muy bien, acatada por muchos vecinos. Eh, eh, la gente pudo hablar libremente de sus problemáticas. Tratamos、eh, bastantes problemas ambientales en Pilar y también el tema de Sudamericana de aguas, aguas、mm. y c l i v o c a s de Pilar. Fue、eh, bastante gente, juntamos muchas firmas. Nosotros hicimos esa audiencia pública porque para nosotros la, la audiencia pública que, hace que organiza el municipio para mañana no es democrática ni es vinculante. Tiene un montón de... de De, de, de partes negativas, por decirlo de alguna manera,、uh -huh. y no estamos de acuerdo con esta audiencia que hace Municipalidad.、Eh, voy a ir solamente yo,、eh, como referente de los vecinos autoconvocados,、uh -huh. eh, para llevar la documentación y exponer la problemática nuestra, porque mis vecinos, si bien tenían 15 minutos cada uno para hablar,、eh, ellos querían ser representados por la gente que está trabajando con, con nuestra organización de vecinos autoconvocados.、Uh -huh. Que son abogados, son ambientalistas, gente que puede hablar más técnicamente sobre los, la problemática, ¿no?、Mm. Eh, porque nosotros lo que siempre, desde el principio, desde el principio se、pues, alargó la convocatoria municipal, dijimos que no era democrática ni participativa, tenías que anotarte en un horario que la gente no podía,、mm. eh, para ser oyente inclusive te t e n é s que anotar con formulario numerado por mesa de entrada. Entonces empezamos ya de entrada a decir que por favor saquen esos requisitos, que lo hagan un poco más simple. Que está bien que los que expositores tengan que ir a a notarse, pero los oyentes no. Entonces,、eh, inclusive decíamos que el tema de la categoría 3 en pilar, de las industrias categorías 3 en pilar, es un tema muy amplio, abarca más o menos 18 j o r q u e e s industriales truchos, no solamente el de parar al rayo. Entonces, Si se quería hacer una audiencia pública, debería haber sido por la problemática de las categorías 3 y no solo por p ¿no? claro. eh, a r a d el graso, ¿no? Porque los vecinos de estas industrias, de Villa Rosa y de distintos lugares, o v o p r o por ejemplo,、mm. también tienen el mismo derecho de, de hablar 15 minutos, ¿no? Eh, los, eh, las industrias sí pueden ser representadas por abogados y gente, los vecinos no. Entonces, son varios puntos por los que no estamos de acuerdo con la audiencia pública que se hace mañana. Eh, van a ir vecinos de otros lugares a hablar, cinco minutos, va a haber poca gente, ¿no? Van a e s t a r principalmente las, no sé qué industrias irán, van a e s t a r algunos organismos de control, va a e s t a r municipalidad y en representación de los vecinos solamente voy a ir yo. Algunos vecinos me van a acompañar hasta la puerta del teatro, pero no van a entrar porque no quieren entrar, ¿no? Porque no, no se fueron a notar a propósito, queremos、claro. decir eso, ¿no? Claro. Eh, o sea que esta, esta audiencia de mañana no es vinculante, decías vos. Lo que se discuta ya,、eh, lo, lo que se discuta mañana en, en este espacio, no va necesariamente a tener que ser acatado por las industrias, aunque、claro. fuera favorable para los vecinos. Tal cual, tal cual. No, y todavía no se sabe si van a, a sacar las industrias o los vecinos, como se dijo en un momento. Esto es, es lo que no, no estamos de acuerdo, además de un montón de otras cosas, ¿no? Acá,、eh, la municipalidad debería tener una propuesta. Nosotros logramos una ordenanza firmada por todo el Honorable Consejo de Liberantes, que hoy está firmada por Ducote y Martiñones,、sí. donde dice que se declare emergencia ambiental y que se debería actuar. Y además, dice que a partir de septiembre, que fue cuando se declaró esta ordenanza, las industrias que se pueden instalar en la zona, que eso fue lo que hicimos nosotros, son categoría 1 y 2, que son las que puede n controlar la municipalidad. Entonces, desde septiembre, Ya no se está cumpliendo con una ley que es que en ese lugar solamente pueden establecerse categoría uno y dos, s n o Esto también lo vamos a explicar mañana en la audiencia, ¿no? Son varias cosas las que no están todavía en orden,、eh, ya estamos casi a fin de año, así que estamos, por suerte,、eh, las organizaciones que participaron el sábado, nos, estamos muy unidas y, y vamos a empezar、eh, el año que viene con una lucha ambiental bastante intensa y, pero p a r a arreglar los problemas de Pilar en general, ¿no? Porque no pueden ser tratados así tan, No, no, nadie, nadie, por ejemplo, no es pro caso, ¿no? Municipalidad dice que tiene las manos atadas, que es un problema heredado. No es así. Acá hay leyes que no se cumplen, que son vigentes y que están desde el, hacia, desde el 96 es una de las leyes que no se cumple, por ejemplo.、Mm. Y las industrias no tienen los papeles al día, no tienen la habilitación municipal. Están totalmente de forma clandestina, ¿no? Yo quisiera saber si cualquier persona, siempre digo lo mismo, pone un kiosco enfrente de la plaza sin habilitación municipal si lo puede abrir, ¿no?、Claro. Y acá estamos hablando de industrias categoría 3 que está comprobado que han contaminado y que han molestado Es un tema bastante difícil a tener en cuenta todo el año que viene. Sé que parte de, de, de la gente de medio ambiente están empezando a escuchar. Ojalá que así sea, porque realmente es un tema que afecta a todo Pilar, no solamente eso es algo que decimos siempre, no somos solo p a r a d e l gallo. Nosotros tenemos siete en un rayo de 500 metros, pero en Pilar categoría 3 fuera del parque hay muchísimas, ¿no? Y que actúan de la misma manera, ¿no? Por ejemplo tenemos ahora que la g e n t e nos está llamando, la gente de, de productos Pilar, que ¿Mm? trabajan con sangre, harinas, bueno, el olor es insoportable, es la misma situación Que las nuestras, pero en Villa Rosa, ¿no?、Claro. Y hay un aglomerado de industrias también ahí, ¿no?、Sí. Entonces, son, son zonas que son densamente pobladas hoy y que además, de entrada, si se hubiesen hecho los impactos ambientales como corresponden, no se hubiesen instalado nunca porque había vi gente viviendo antes.、Claro. Estas industrias no pueden estar donde hay gente viviendo y、si、los estudios, si son verdaderos y no corruptos, como son los que tienen estas industrias,、sí. eh, no pueden instalarse donde hay gente viviendo por su peligrosidad. Por su、eh, manera de contaminar y además deberían ser súper controladas. n o Ahora, Erika. Es、eh, no、sí, en algún ¿Sí? momento se barajó la posibilidad, eh, eh, en el mundo al revés, n o en lugar de clausurar、uh -huh. la empresa, de trasladar a los vecinos. Y bueno, es una posibilidad que todavía hoy está.、Uh -huh. n o、eh, Si bien los vecinos no la van a catar, no la van a respetar de ninguna manera, n o porque,、eh, a ver, son industrias que están de forma ilegal y que la a n de s t i m a y se tienen que ir los vecinos.、Ah, no, no, es, es una locura lo que están. Vamos a ver. q u é sale de esta audiencia?、Mm. Los vecinos siempre estamos abiertos a la posibilidad de que de una vez por todas, tanto municipalidad como provincia, se pongan lo, lo, los zapatos como los tienen que poner, por decirlo de alguna manera,、mm. y caminen al lado nuestro, ¿no? Porque acá estamos hablando de leyes vigentes que no se cumplen y que se tienen que cumplir, no de que vecinos que están mal instalados. ¿estamos?、Mm. La idea es, las industrias no están donde tienen que estar. Y encima está comprobado que han contaminado durante tanto tiempo, n o afectando a los vecinos de manera cotidiana,、eh, como lo están haciendo las otras industrias en, en, en distintos lugares de p i l a r n o llega...、eh, no puede ser que. Sí, sí lle llegan estas empresas a esta audiencia, a, a pesar de que han tenido clausura s y que no han respetado, llegan trabajando naturalmente, digamos. Sí, la única industria que en este momento no está trabajando e s Vera Sur, que、mm. es la d e s t i l e r í a de petróleo. Que si bien la, la Secretaría de Energía la clausuró, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sí, la, la clausuró en octubre del año pasado, recién acató la clausura en septiembre de este año porque trabajaba de noche y nosotros hicimos numerosas denuncias, mostrando que estaban trabajando de noche y municipalidad o no venía o decía que, que, que cuando venían que no estaban trabajando, cuando tenemos filmaciones y fotos de las industrias trabajando, ¿no?、Sí. Así que... Tienen una impunidad importante, ¿no? Eso es. Estos son, yo siempre digo lo mismo. Estos son negociados políticos, empresariales, de gobiernos anteriores, h a s t uno saber de quién. Pero tienen muchas posibilidades de, de seguir funcionando, cosa que los vecinos no vamos a permitir. Esta es la última oportunidad que tenemos, que tienen para escucharnos y hacer lo que, tiene, lo que las leyes dicen. Y si no, bueno, deberemos actuar de otra manera, que no es la idea, pero bueno, si tenemos que empezar a, a, a A, a no dejar pasar los camiones y bueno, lo haremos, ¿no?、Mm. Eh, no es la idea, pero acá las, tienen que actuar los organismos de control, tienen que actuar el municipio, todos tienen que actuar de acuerdo a las leyes.、Mm. ¿no? Nosotros estamos pidiendo otra cosa más que que se cumplan las leyes que claramente dicen que estas industrias no pueden estar instaladas en lugares habitados, ¿no? Eso es lo que van a llevar mañana como planteo, ¿no? Sí, sí, lo v a s a llevar,、eh, voy a ir yo en representación de los vecinos porque no van a presentarse los vecinos porque no se quieren presentar. Por, por, por las condiciones de、mm. los requisitos que hay y, y demás、eh, cosas que están mal manejadas. ¿no? Muy bien, Erika, te agradecemos enormemente estos minutos y quedamos en contacto para ver qué pasa. En, charlamos solamente en algunos días. Dale, dale, muchas gracias a t o d o s y, y bueno, hasta luego y vamos a seguir hasta el infinito y más allá. Hasta、Perfecto. luego. g r a c i a s cuenten con nosotros, un abrazo grande. Muchas gracias, gracias, gracias, hasta luego.